En Un su... programa de radio musicalmente incorrecto. Eh, Correcto. de sus versiones sonora. Sí, pero no me dijiste que eran los 15 años, ¿no? de eh, Nuestro mail y el Facebook, por favor, eh, Lara. Podés escribirnos a otra gmail.com Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Perfectamente. ¿Y quiénes hacemos este programa? ¿Te animas a decirlo, Lara? Eh, en la locución sí. Liliana Daúl Y sí. Quique A. Y yo que soy Lara Moyano Silva Perfectamente En la operación técnica sí. Pablo Uso. Perfectamente, bueno, ¿y yo quién soy? Vos sos Edwin Ashman Perfecto, perfecto Este, bien eh, A ver si te queda claro, eh, A ver Río, es tu nieto Sí Hola, Willow Hola, hola este nombre y apellido, por favor. Diego Gael Natzman Soria. Perfectamente. Este te reconocí, ¿eh? Te reconocí esta vez. Sí, eso es. Perfectamente. Eh, bueno, y voy a decir algunas radios que irradian esta emisión eh, que huelga desde la Ciudad de México, eh, desde la UNAM.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 ...Casandras con la el última... Eh, ...la última vocal en realidad es una X... ...Casandras.org... En, ...en Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires... ...FM la Tribu, Radio Asamblea... ...y Radio La Colectiva como... ...que sale este programa los domingos a las 14 horas... ...bueno, también La Retaguardia... ...en la Provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul... Radio Libre en el 963 de Santa Teresita, en Mar del Plata La Revuelta y por supuesto desde acá, desde Mar del Plata, estamos emitiendo por Radio de la Azotea. Eh... Basta de chamullo y pone música. Lo dicen los chicos, los, le hacemos caso, ¿no? La otra oreja latinoamericana. Bueno, y en este en estas próximas fechas del 24 de marzo, eh, aniversario del, del golpe militar, vamos a estar en las calles, por supuesto, eh, gritando: fuera Bullrich, fuera Miley, que se vayan todos, basta de represión, son mil. ...fue genocidio... ...reclamamos la apertura de todos los archivos... ...y por supuesto exigimos la cárcel común... ...perpetua y efectiva para todos los genocidas... ...y represores de ayer y de hoy... ...y la Multisectorial por los Derechos Humanos... ...en Mar del Plata... Eh, ...convoca a, en, a las 15 horas del 24... ...del próximo lunes 24 en la Plaza Rocha ahí en Luro y a las 16 la lectura del documento en frente al, al monumento a San Martín. Eh, hay, otro, hay otro festival también ahí en San Luis y, y Luro. Y vamos a vamos a empezar a a desandar este camino, eh, por lo tanto vamos a ir a. ¿A la música argenta, Porque ningún término alcanza para definir la violencia que se ejerció durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, que tuvo comienzo el 24 de marzo de 1976. El plan de la Junta Militar era claro. ...controlar la libertad de expresión... ...a fin de impedir la difusión de opiniones... ...contrarias al orden establecido, ¿no? Bueno, por ello había que ejercer un disciplinamiento... ...un disciplinamiento social y también cultural. Una de las estrategias fue la de construir un enemigo claro... ...al que llamaban subversivos... ...que casualmente tenía muchas coincidencias... ...con el perfil de la juventud de aquella época... ¿No? Eran sospechoso, eras sospechoso por ser joven y culpable, y más si tenías el pelo largo, ¿no? Eh, eras culpable por romper con los esquemas y ser parte de un movimiento contracultural. Lógicamente los artistas musicales que reproducían ideas de libertad y revolución fueron, fueron perseguidos por los militares. Eh, hay un documento, un documento que es público, más o menos público, ¿no? que dice, se pretende concultar, conculcar este bien de libertad a través de los lavados de cerebros, de la confusión de nuestra juventud, de despegarnos de nuestros valores tradicionales. Esa es la subversión y ese es el flagelo contra, la cual, contra el cual las fuerzas armadas luchan. Esto lo dijo Jorge Rafael Videla. ¿No? El, el primer dictador, de, el primer jefe de la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Esto lo dijo el 19 de abril de 1977. Bueno, y vamos a, a recorrer eh, parte del boom del rock nacional que se dio entre los 60 y 70, que sufrió un, un silenciamiento feroz durante los casi ocho años de la dictadura, ...y fue con, con un método particular... ...la censura... Eh, ...y vamos a empezar... ...con... Eh, ...con... ...una marcha... ...que es obvio... ...la marcha de la bronca... ...de Pedro y Pablo... ...que... ...que sonaba ya por el Teatro de la Comedia Mábala en eh, ...en el 72... ...pero que fue prohibida... Por la dictadura cívico-militar. Escuchamos entonces la versión original, La marcha de la bronca, Pedro y Pablo por la otra oreja. <música> bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas.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 el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado la barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos comina y con el debajo se entraría y y en marcha.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 Bronca porque no se paga fianza sino se encarcela en la esperanza. Bronca, bronca. Ah, los que mandan tienen este mundo, repobrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta Bueno, vamos a presentar otro tema originalmente, eh, una canción originalmente compuesta por María Elena Walsh, en principio. Eh, bueno, y va a ser incluido en el álbum Serenata para la Tierra de Uno... Pero en el 1978 esta versión finalmente no salió en el disco por la censura del gobierno de la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Bueno, recién en 1982 eh, pudo ser cantada esta canción en Mercedes Sosa en Argentina. Eh, la versión de Mercedes Sosa eh, de, de, de este tema la convirtió en un himno. De, de la restauración democrática Y de todas las personas que fueron afectadas No solamente por la dictadura Aquí en la Argentina Sino en muchos países Recuerdo que esta versión eh, Fue la música Cuando el entonces Subcomandante Insurgente Marcos Dejó de ser Subcomandante Insurgente Marcos Para pasar a llamarse eh, Subcomandante Galeano Y vamos a escuchar ahora En la versión original, Like iba a ser publicada en Serenata de la Tierra eh, en Alta para la Tierra de Uno, como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente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 veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando? A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Vamos la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que Sobreviviente Que vuelve de la guerra Estás escuchando Desde la otra oreja la otra oreja argenta La siguiente canción fue compuesta en forma de protesta Al cierre de la Universidad de Luján en 1981 Bueno, el artista sufrió numerosas censuras En el, eh, en el desarrollo de la dictadura ¿no? de, toda, de toda la dictadura Incluso su tercer disco recibió un fuerte llamado de atención Eh, el intérprete y autor tuvo que cambiar la letra de seis canciones y eliminar otras tres. Nos estamos refiriendo a León Gieco, cuando dice que la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. La cultura es la sonrisa, nos la canta León Gieco, en esta otra oreja, con la música prohibida. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato, ay, ay, ay, que será la vida, la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, a qué se va la vida más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí Sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, ay, ay, que se va la vida Más la cultura se queda aquí la cultura se queda aquí Ay, ay, ay, que se va la vida más la cultura se queda aquí Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta y estamos recorriendo canciones, algunas de las 200, más de 200 canciones prohibidas durante la dictadura cívico militar y eclesiástica. Y la siguiente canción tiene un récord porque fue prohibida en 1966. Fue ratificada esa prohibición durante muchos años, ¿no? Bueno, este fue prohibida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Bueno, luego, Los Gatos, el grupo de, de Lito Nevia, eh, bueno, tuvieron la posibilidad de grabarla con otra letra, escrita por Lito Nevia, que escapaba de la cintura y hablaba de amor. Bueno, la, la canción original de Morris y Pipo Lerrú, del querido Pipo, eh, interpretada por Morris, eh, dice que ayer no más, en el colegio me enseñaron que en este país es grande y tiene libertad. Cualquier parecido con la con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y escuchamos Morris, ayer no más por la otra oreja. Ayer no más. En el colegio me enseñaron este país Es grande y tiene libertad Hoy desperté Y vi mi carma y vi mi cuarto En este mes No tuve mucho que comer Hazer no más Mis familiares me decían que hay que tener Dinero para ser feliz Ay despierta Y mi cama y mi cuarto Que a todos sí sí sentido La gente vive sin creer Ayer no más, vino chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer no más una chica en mis brazos y en este mes. Tuve mucho que comer hoy, oh, ayer nomás salí a la calle vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, sin creer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta La canción eh, que vamos a presentar fue acusada de hacer referencia al suicidio Por eso fue censurada Y dice Y, y llevas el caño a tu sien apretando bien las muelas ¿No? En una parte de la letra el suicidio es para la iglesia católica un pecado y la dictadura buscaba sostener la vigencia de los valores de la moral cristiana. La idea de que solo Dios es quien da y quita la vida, ¿no? Ese fue el motivo de la censura. A Charlie García. ¡Qué temón, eh! Viernes 3 a.m. Por la otra oreja. La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós La vida peligrosa cambiando lo amargo por miel y la ciudad por rosa te hace bien tanto como hace mal te hace odiar Querer. Y moverse y de tiempo y de amor y de música y de idea MULȚUMIT Estás escuchando según la otra oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes. Está escuchando Mavi, eh, Estrella desde León, México, eh, Moni desde Santa Clara. Eh, dice, me hiciste viajar con la música a mi adolescencia. Eh, Bueno, hay María Eugenia desde la Ciudad de México... Eh, ...Jorge Sancho Luz, un compañerazo... Eh, qué buena música, estoy llorando por los recuerdos... ...abrazos, Edu, Eduardo Sterben... Desde, ...desde la tierra del subcomandante Marcos... ...desde Chiapas, Eduardo, un abrazo grande... Eh, ...y nos escribe también... ...bueno, eh, Jimena... Uh, ...dice escuchando canciones prohibidas... ...qué triste la vigencia que tienen... ...mañana hay que hacer un juicio popular... ...a los psicópatas de la Casa Rosada... ...mañana miércoles estamos marchando con los jubilados... ...conmigo también, ¿no? ...como jubilado... ...y a algunos se les ocurría ir de azul... ...porque lo, según el presidente... ...los de azul somos los buenos, ¿no? Bueno... Este y Alejandro nos escribe, dice, qué bueno escucharte y los temas que estás seleccionando. Un par de reflexiones. El golpe, el golpe militar de la dictadura, dice, fue ordenado por el poder económico que sigue en las mismas manos de aquella época. No habrá justicia hasta que terminemos con este poder, expropiándolo, expulsándolo del poder, haciendo la revolución social. El golpe llevó a fondo la represión terrorista que empezó en el gobierno constitucional con la tercera, con, eh, con las terceras, ¿no? con la intervención de las provincias, nombrando a fascistas al frente de las fuerzas represivas. El golpe apuntó contra lo mejor de los trabajadores, de la juventud, de la intelectualidad. ...contra sus organizaciones políticas y sindicales... ...el golpe fue parte de un operativo internacional... ...denominado el Plan Cóndor... Eh, ...sobre todo en Latinoamérica... ...el 70% de los desaparecidos eran trabajadores... ...arrancados de su casa, de sus lugares de trabajo... ...luchaban contra las patronales... ...por recuperar los sindicatos para los trabajadores... ...necesitamos hacer memoria de todo... ...para estar mejor preparados para de derrotar a los dictadores de hoy y las corporaciones que lo sostienen. Eh, gracias, Ale, este, bueno, eh, bien, tal cual, ¿no? Y, bueno, a mi viejo lo secuestraron desde el lugar de trabajo el 19 de junio del 76 y acá en Mar del Plata estaremos marchando, por supuesto, con, con la foto de... de de Gregorio Nachman Bueno, Jimena eh, Dice, nunca con la gorra eh, No, estaré en Mar del Plata eh, Vaya programa de música La música es hermosa Aunque es, en transformo Lleva muchas tristezas Florencia Correa Abrazos desde el norte de la ciudad De la ciudad de Mar del Plata, supongo, ¿no? Este, eh, Gabo Sequeira Escuchando Ivana a Ivana desde desde Entre Ríos ¿Dónde está? Eh, sí eh, Bueno, Matías Que antes estaba en Roldán Y ahora está en Calafate Así que la radio está llegando al sur eh, Bueno, eh, André Trujillo El Chuza, Lidia, Frank Hay muchos oyentes Escuchando ¿Qué y, haciendo ¿Cómo? ¿Qué haciendo Eh, ¿Qué quieres decir, Río? Dale, vuelvo a poner música Bueno, Río, eh, ponemos música Pero eh, antes eh, el, quiero contar que ayer Con, eh, atención, Jorge Sancho Luz Que estuvo con otro compañerito eh, Jorge Basta eh, Que estuvimos cenando en la casa de él Y que estábamos escuchando a la murga, la bata y vamos. Y entonces eh, vamos a comunicarnos con, con alguien de La Bata y Vamos, ¿sí? Está sonando La Bata y Vamos, La Murga, un tema maravilloso. Por los que están perdiendo el juego Y nunca se dan por vencido, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada, por el honor de los soldados que defendieron nuestro Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos escuchando la bata y vamos, ¿no? Salvado. No, no estamos en eh, comunicación directa, ¿no? Bueno, vamos a ver si logramos esta comunicación. Le cambian la letra a un tema. Desde el terror que el genocidio desde la cárcel hoy nos gobierna. Hoy nos gobiernan, ¿es cierto? ¿Con quién estamos hablando? Hola. Yo canto con el micrófono en la mano, no pasa nada. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Están en ensayo, Pablo? Hola. Hola, ¿me escuchás, Pablo? Hola. Hola, hola. Están, están en ensayando, ensayando La Bata y Vamos, ¿no? Estamos ensayando para, para grabar una canción que es el tema de las abuelas. Ay, qué bueno. Entonces, sí. la, ¿el próximo programa la tendremos en La Otra Oreja? seguramente. Bien, bueno, y ayer estaba contando que estamos eh, viendo en YouTube a La Bata y Vamos con un tema que tiene muchísima, activi muchísima actualidad. Actualidad. Sí. Sí. Eh, contanos de qué se trata. Bueno, es un tema que se hizo para el espectáculo El Juego del Bufón, uh -huh. que presentamos ahora en febrero en la... O sea que tengo como un poco de retorno, ¿no? Ajá. Bueno, vamos me a ver estoy, si... me, me estoy escuchando mucho. Eh, bueno, ahora ahora está eh, Pablo Guso, el operador, está tratando de mejorar el sistema. Bueno, este... Ahí está, ahí está, perfecto. Bien. Eh, Pusame, no, estamos preparando, bueno, el espectáculo, el juego de Bufón, que lo presentamos en febrero, hicimos cuatro funciones ahí en la uh -huh. sala Pairó, sí. del Teatro Auditorium. Y bueno, eh, nada, ese tema está escribió cerca de marzo abril del año pasado Ajá, o sea, pero, pero la actualidad ya... es notable claro bueno pero un poco también es, es lo que se vive ya de, de entrada de lo que veníamos viendo y conversando un poco con la murga de lo que iba a representar este fenómeno de mi ley entonces uh -huh. como que eh, si bien no no no sabíamos que iba a pasar todo esto pero bueno un poco se preveía un poco la situación y y cómo, ¿Cómo iba a reaccionar el gobierno Frente al avance de las movilizaciones uh -huh. El reclamo de los jubilados Y todos los sectores que están en lucha en este momento Así es eh, Bueno Pablo Esperamos que Cambiar la, la música No solamente la música no Sino cam cambiar las letras Que sean un poco más eh, que, que tengan menos reclamos Ojalá así no, lo sea Bueno, ¿no? bueno. Y no sé, bueno, depende, dependerá de muchos factores. Seguramente no va a depender de nosotros. No, no, de, de todos nosotros <risa> dependerá, ¿no? De, totalmente, pe, de totalmente. cómo ganemos en la calle para destituir este, <risa> a este gobierno, ¿no? Que se vaya bueno, Milei que se vaya a Bullrich, ¿no? Bueno, hay que, mucha gente que, tuvo, que estuvo muy presente en lo que fueron las jornadas del 2001, las uh -huh. del 2017... Entonces hay que empezar a sacar algunas conclusiones de qué pasó, en qué se ganó, en qué se perdió, y bueno, y, y aprovechar inclusive también eh, de las nuevas generaciones que de alguna manera también fueron tributarios de esto, pero por responsabilidad de generaciones anteriores. Entonces, viste, como que eh, es un momento de cambio de época y me parece interesante que, que lo vivamos de esa forma, siempre en la calle, por supuesto, ¿no? Así es. Eh, un abrazo grande, Pablo, eh, y nos es seguimos escuchando. Dale, dale, te mando un abrazo, Edu. saludo para toda la gente allá. Gracias, estamos escuchando de La Bata y Vamos, la murga marplatense de estilo uruguayo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 que mueren en la madrugada por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra y un presidente sin reparo va honrando a Tach y a Inglaterra por la memoria y la sabuela. sido es el terror que el genocidio desde la cárcel hoy no gobierna se si oyendoende afuera no guarda polvo defendiendo las escuelas lo cuibilado mano a mano a baonazo mientras su nieto uniformado lo golpea ruido saca lazos una provincia sin auxilio que se incendia y siggase despejando las aceras a un laburante que exprime su billetera un pueblo en mayor Sin lucha y sin respuesta, ¿dónde están hoy las CGT y los y esperanzada de las escuelas rurales gaviotas y silbidos de sal de los estibadores del puerto la música suena en la radio de los obreros de la construcción, eternos equilibristas de andamios, un plato, una mesa y esa ventana que siempre pero siempre te espera un martes cualquiera, 5 contra 5 paralizan sus mundos detrás de una pelota las persianas del viejo almacén despertando un barrio entero Vendedores ambulantes pregonando sus ofertas y en la misma esquina una pareja se jura amor eterno. Un andén con promesas, un grupo de gente viajando lejos. Una abuela de cualquier lugar de este bendito país espera a sus nietos con la receta secreta que cambia por sonrisas. El caos organizado, un tablado y mi murga, cantando todas sus verdades. Aunque no quiera... Hay que juntarnos para poder dar pelea, no es la última y tampoco es el... la Bueno, y no solamente el rock nacional fue prohibido... ...fue censurado durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Eh, la música infantil también. Y en el próximo programa haremos eh, eje sobre todo en los tangos. En los tangos y en el folclore prohibido, censurado... ...por la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y ahora este, vamos a escuchar un, otro de los temas... Prohibidos, un, una canción infantil, ¿no? Eh, de una reconocida cantautora y escritora que ya había sufrido en primera persona la censura del libro Dailan Kifki, una maravillosa historia que algún alumno de tercer grado este, hace como 25 o 30 años que lo, lo, lo disfrutamos, ¿no? Esta historia publicada en 1962. Eh, Dylan y que es la historia de un elefante que cambiaría la vida de toda una familia con su llegada. Y eso está muy mal, eso de cambiar la vida estaba muy mal. Vamos a escuchar un twist, el twist del Mono Liso de Marilyn Walsh por La Otra Oreja. Saben, saben lo que hizo el famoso monoliso a la orilla de una salja. Caso, vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor a la hora de la cena. La naranja le dio pena Fue tan buena Mona Lisa Que de postre no la quiso El valiente cazador Ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor No me tire con gulillo, tírame con deredor, mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía, monolizo con rigor. Al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito la naranja sin error, la naranja se pasea. De la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tirame el contenedor, la naranja mono liso la mostraba por el piso, otra vez de visita, la llevaba en su caulita, pero un día entró un ladrón, se imagina lo que hizo, el valiente mono liso dijo: ay, qué la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo. Te gira me contenedor. A la corte del rey Bogo, a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si comprende si. De repente dice mono. Allí está detrás del trono la naranja que perdí, la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tirame con tenedor y la reina sin permiso del valiente Monoliso escondió en una sopera, la naranja paseandera Monoliso la salvó. Hirofuerza de tapioca. La naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo. recibiendo los saludos eh, los saludos de Sariri desde México eh, bueno, Ibi nos, nos manda abrazos desde el sur, entre rianos bueno, Hernán eh, Hernán dice este siempre con la música a ver cuando nadamos un poco bueno, cuando me acepten la inscripción por internet en la pileta que tengo muchísimas ganas de volver este, bueno, pero vamos a escuchar ahora a, a un diputado. A ver. Vos que... te hiciste cargo de los pobres latinoamericanos, te hiciste cargo. ¿Qué va a ser? El, el crecimiento vegetativo de la Argentina podría Son haber andado... Mucho más resultado del de bueno. aumento de la pobreza propia que del no, inge, de, no, no, que no. El ingreso migratorio. No. no, y eso te cambió también la cultura, te cambió la mirada, te cambió la música. ¿Viste? El charanguito, esa música del norte, no, nor no, tiene, no tiene nada que ver con la Argentina. ¿Cómo que la música del norte no tiene, que ver con ¿Tiene la nada que ver? Decir, el norte de Argentina. No, la música de la llanura, no, el folclore no tiene nada que ver con... Charanguito. No tiene nada que ver. Pero si la Argentina claro. es un país no, no largo, que... justamente. ¿Y es cierto, Rolando Goldman, que el charanguito no tiene nada que ver con la, con la música argentina? Estamos en comunicación con Rolando Goldman. Pretendemos esta comunicación. Hola, Rolando. Se cortó. Vamos a intentar. Hola. Hola. hola. hola. Eh, es cierto. Ahora sí, ¿no? Hola, Rolando. Es cierto que la, el charango no tiene nada que ver con la Argentina. Eh, no sé. Eso dicen, ¿no? Sí, sí. Dijo el senador, eh, el diputado Pichetto, ¿no? Sí, vos es que eh, me parece que después de decir eso no, no sabía dónde meterse. Ajá. Eh, la verdad es que, eh, yo, bueno, cuando me lo pasaron de todos lados, me, me, me enviaron ese audio uh -huh. y, y mi primera reacción fue... De, como de lástima, ¿no? Y de, hasta de decepción en un sentido Porque yo Como, viste, hay algunos Personajes de, de la vida Política argentina que, que yo los Digamos, los escucho Más allá de sus posiciones Y creo que hay cuadros De la derecha que son eh, Que tienen cierta formación Que yo respeto eh, Desde su mirada, ¿no?, que uh -huh. se puede hablar de, eh, no sé, López Murphy, por ejemplo, un tipo de la recontraderecha, ya sabemos todos los desastres que ha hecho uh -huh. en su breve tiempo como ministro, incluso de, de la Rúa, y otro era Pichetto, porque en, en su concepción, la mirada que tiene sobre eh, el genocida Roca, que es su principal prócer de la Argentina... Y, y, a, y algunas otras opiniones que le he escuchado, yo lo, lo veo como como que él creo que está convencido de eso que dice. Uh -huh. Ahora, me defraudó en el sentido de, de la bestialidad, la burrada que dijo, más allá del desagrado que provoca al, al expresarse con, con tanta tanto desprecio no por lo popular. Exactamente. Bueno, Pero... Y vos sabés que... Estamos terminando este programa y como vos lo sabés bien, terminamos con una versión de hasta siempre. Y en este sí, programa claro. que es eh, que es dedicado a la música prohibida o censurada durante la dictadura cívico militar y eclesiástica, por supuesto que hasta siempre estaba censurada pero que ¿Mm? queremos que la presentes vos y con quién la grabaste bueno, con quién la grabaste sí, bueno sí dale cómo no con todo gusto eh, déjame decir que quien tuvo la idea de, de, de que se hiciera una versión con el charango fuiste vos que me lo propusiste precisamente planteándome esta idea de, de tu colección de diversas versiones de esta canción, ¿no?, de Carlos Puebla. Sí, eh, y, esto fue exactamente ah, en el primer programa en La Tribu, hace 15 ¿sí? años. Mira, mira. Uh -huh. Bueno, yo tomé ese desafío, pensé cómo podía ser una versión que no repitiera lo, lo que conocemos en general, y se me ocurrió hacer una versión instrumental, uh -huh. pero... Eh, el, Surge, me, se me ocurrió también eh, convocar, invitar a que participara de esta grabación a quien era el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uh -huh. A través de dos vías, una de esas fuiste vos mismo, envié unas cartas y bueno, tuve, yo estaba convencido de que me iba a responder, no sabía qué me iba a decir, me obligaba a la esperanza de que iba a aceptar la invitación y bueno, eso sucedió finalmente mandó un audio grabado en condiciones precarias este y sí, pero su, he hecho con su un voz, con, con un grabador eh, que tenía como 30 años en medio de la y lluvia esto. y donde Así hay un es. gato un gato que Exacto. se llama error el gato Así se es. llamaba error. <risa> Y... Así es, bueno, uh -huh. y, y bueno, cada vez que lo, lo escucho, que tengo la oportunidad de escuchar ese tema, pues uno no anda poniendo sus discos, este, me emocionan sus palabras porque están llenas de poesía y de rebeldía, algo a lo que nos tenía acostumbrado el, el subcomandante, es una lástima que, que haya dejado de, de intervenir públicamente. No, no, ahora y... volvió, eh, volvió a escribir como capitán, como Capitán Marcos. Ah, eso, sí, no sí. sabía Qué sí, buena sí, noticia, sí. muy bien En enlace zapatista ah, o sea, aquí, aquí, aquí. En enlace zapatista ¿Y, no ¿Qué eh, ¿Y qué pasó con Galeano? Se cambió de vuelta el nombre Ajá. Capitán Marcos sí. Muy bien, lo bueno, vamos a buscar Abrazo bueno. enorme, Rolando Escuchamos hasta siempre Un fuerte abrazo Gracias, que estés muy bien Un fuerte abrazo a su Y aquí está el charango Está el charango de Rolando Goldman, un excelente charanguista, profesor de charango, una excelente persona también, que nos, nos dice hasta siempre. Hasta la victoria, siempre.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 leja